Y estamos en comunicación con Jorge Nahuel Purrán, es、eh, allí integrante de la Confederación Mapuche Neuquina, que le damos la bienvenida. Mari Mari Lamien, acá, Karina, de Radio Encuentro Viedma. Mari Mari, Karina, un gusto charlar con, con vos y con los oyentes. Felay Lamien, lástima de las condiciones, el contexto, ¿no?、Eh, cuéntenos, Lamien, sabemos que allá es, también、eh, se está padeciendo, se ha padecido, queremos saber cómo está la situación del fuego, cómo están los pulamien de allá de aquellos territorios. No, imagínate que acá en el Bolsón hay 3.500 hectáreas quemadas, acá hay 20.000,、eh, mejor dicho, 15.000.、Eh, por eso se habla de aproximadamente 20.000 hectáreas que están este, padeciendo aquí. La población,、eh, 15.000 hectáreas、eh, que están avanzando sobre dos comunidades, que es la comunidad Chibulihuín y la comunidad Linares,、eh, para Jeaucapán,、eh, paraje muy próxima al volcán l a n í n a s í que hay una tremenda angustia y una tremenda desesperación porque este, recién hoy, a 10 días del incendio, recién hoy, la s gran novedad es que han llegado brigadistas a colaborar con las comunidades. Esto d e muestra que hubo una total. Este, inoperancia, o mejor dicho, un total, una total dejadez y、eh, responsabilidad de parte de las autoridades que saben que estos siniestros ocurren y que este año iba a ser peor que ninguno por la alta temperatura, temperatura inédita que están haciendo aquí en la región. Imagínate que el domingo hubo 40 grados, ese día corrió viento y de 7.000 hectáreas que estaban encendidas se pasó a 14.000, así, pero de, en el mismo día, o sea. Era tan intensa la, la, el, el, la tragedia、eh, alimentada por el viento fuerte que había que realmente ha quedado todo superado. No hay forma de detener eso. Recién ahora que se ha calmado el viento, están tratando de ver cómo logran aminorar el avance. Pero hay una total improvisación porque no actuaron con el tiempo debido. Hablo de la provincia. Si tuviera que hablar de Nación, digo que Nación le importa tres carajos a la suerte del bosque, de la naturaleza, de la vida de la gente, porque ya lo dijeron: dijeron reducieron el, el presupuesto del parque, los brigadistas trabajan con contrato basura de tres meses, que tienen, todos tenían contrato hasta el 30 de diciembre, cuando arrancó el fuego. Es decir, están hoy、eh, dando su vida, porque la, la verdad que es heroico el trabajo que hacen los brigadistas y sin tener seguridad de, de su futuro. Entonces,、eh, Nación se lavó las manos y la provincia no sé qué esperaba, sabiendo que Nación no iba a actuar, ¿por q u e no actaron eso? Estamos en la provincia de Vaca m u e r t a la provincia más rica de la Patagonia. Bueno, están reaccionando ahora,、eh, cuando ya este, hemos perdido casi 15.000 hectáreas. Esa es la situación lamentable que estamos viviendo en la actualidad. La señora ministra no anduvo por allá porque bueno, sabemos de que llegó a Bolsón también diciendo de que los terroristas, mapuches terroristas fueron los responsables, los culpables. Allí t a m b i é n ya se está apuntando a nuestro pueblo, se está apuntando a la gente pobre porque no creo que se apunte también a esto de la intención de los incendios. ¿Cómo está toda esa situación? Ah, no, b o l s r i anduvo acá con toda la frivolidad que se, lo, se le conoce este, y toda la liviandad, ¿no? Venía de, de estar en Disney, así que todavía de tener. Esas imágenes de felicidad, y así que vino y dijo que, imagínate, a dos semanas de, de iniciar el incendio en el b o l s ó n vino a anunciar medidas. Medidas futuras, porque lo que tiene que decir es cómo apagan hoy el fuego, cómo detienen hoy la tragedia de que se están quemando casas.、Eh, pero de eso no dijo nada, dijo de que、eh, pues, iba a crear una comisión, este, las tantas que crean ellos. Y, y por supuesto, no se olvidó de señalar la responsabilidad de que los mapuches son los incendiarios, eso siempre lo tiene dentro de su vocabulario. Y se fue. Este vino con Petri, este otro disfrazado Rambo,、sí. que, que también es totalmente inoperante. ¿Qué va a hacer un ministro de Defensa apagando un bosque incendiado? Pero bueno, esa es la manera liviana en que todos todo tratan, ¿no? No importa si vamos a resolver algo, vayamos y. Saquemos un par de fotos, demostremos de que estamos ocupados del tema,、eh, llevemos una legión de cámaras para que lo, lo difundan y se acabó nuestra responsabilidad.